Eres mi lotus, floreciendo en un jardín, tu esencia exótica me hace sentir en el Edén tu cabello negro, como la noche sin luna, es mi guía, mi faro, mi dulce fortuna. En tus brazos encuentro mi paz, y en cada beso, mi mundo encuentra sentido. Tu ternura me abraza como suave seda, y en cada caricia, mi alma se rinde.